Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Elena. Estamos ahora mismo en el estudio de Radio Alama en Internet, ¿verdad? Y vamos a comentar una noticia, bueno, un artículo de opinión muy interesante que hemos visto en Alama.com. Exacto. Se trata de un comentario de Juan José Gallego Tribaldos. Él eh, fue invitado a la velada de los romances y escribió sobre ello en el diario Ideal de Granada. Salió publicado el 20 de agosto. Eso es. Y el artículo se centra, claro, en la velada de los romances de este año, la que se celebró el 9 de agosto. Ya la 29 edición ¿Eh? Aquí en Alama, en la Plaza Real. Un sitio espectacular. Sí, la verdad es que Gallego Tribaldos lo describe muy bien. Habla de una noche con mucho encanto, ¿no? Dice algo de la brisa que sube desde los Tajos, eh, vamos, que pinta un escenario perfecto para la literatura, para la historia. Totalmente. Recalca algo clave: que Alama es el sitio ideal, no en vano es la cuna del famosísimo Ay de mi Alama. Claro. Y fíjate, conecta ese romance con la historia. Lo menciona casi como si fuera una, una canción protesta de la época de los mudéjares después de la toma de Granada. Sí, sí, eso dice. Que tenía tanta carga que bueno, el marqués de Mondejar acabó prohibiéndolo para evitar altercados y demás. ¡Qué fuerte! Pero el artículo no se queda solo en la anécdota, ¿verdad? No, qué va. Profundiza mucho en qué son los romances, eh, los define como poemas que contaban historias, pero también como divulgadores de noticias. Anda. Sí, lanza una idea muy, muy potente, que los romances fueron como los primeros periódicos en castellano. Y los juglares, pues los primeros periodistas. Da que pensar, ¿eh? Desde luego. Una visión diferente de la poesía. Y para darle peso a la importancia del romancero, cita a gente importante. Claro, cita a Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. Aquello de que el romance es el río de la lengua española. Famosísima frase. Y Gallego Tribaldos va un poco más allá. Añade que también es el río de la historia, de la geografía y de la literatura españolas. Casi nada. Madre mía. Y no se queda ahí, menciona a Menéndez Pidal, que decía que para conocer el alma de España... Pues el Quijote y el Romancero, imprescindibles. Yeah. O Ángel Ganivet, que aseguraba que todo lo que es España está en el Romancero. Incluso cita a Hegel. Al filósofo alemán. Sí, sí, que los veía como un collar de perlas, un reflejo del espíritu caballeresco español. Vamos, que le da una dimensión cultural enorme. Está claro. Y un punto que destaca mucho el artículo es que el romance es como, como la forma poética más nuestra, más característica. Eso es. Y que además es para todos. Da igual si eres muy culto o no, llega a todo el mundo, emociona igual. Exacto. Y ojo, que no es solo poesía popular anónima, ¿eh? Recuerda que Los Grandes, Lope, Cervantes, Góngora… Claro, Siglo de Oro. Y luego Unamuno, Machado, Lorca… Todos escribieron romances. ¿Quién no se acuerda de algún verso de Avenamar o del prisionero? O Fontefrida, los del Cid. Están ahí, en la memoria. Totalmente. Y aquí viene un dato que a mí me ha parecido muy revelador. A ver. Dice Gallego Cribaldos que el libro de poemas en español más leído, más vendido y más traducido de la historia es El romancero gitano de Lorca. Anda, pues es verdad. Precisamente un libro de romances. Eso demuestra la fuerza que sigue teniendo esta forma. Sin duda. De hacia el final, el artículo tiene palabras de elogio, ¿no? Es el elogio al Ayuntamiento de Álama y al Patronato de Estudios Alameños por mantener viva esta tradición de la velada. Lo llama un gran acierto, un reconocimiento al trabajo local por conservar la cultura. Muy merecido, yo creo, y anima a que esto siga. Eso es. Pide que las veladas se perpetúen, que continúen e incluso sugiere que se extienda por lo menos a toda la provincia de Granada. Una buena idea, sí señor. Ampliar horizontes. Y termina con una propuesta final eh, bastante interesante. ¿Cuál? Pues sugiere usar el Romancero, esta tradición tan nuestra, para apoyar la candidatura de Granada a Capital Cultural Europea en 2031. Oye, pues no es mala idea. Conectar patrimonio con futuro. Muy interesante. La verdad es que sí. En fin, un artículo que pone muy bien en valor algo muy nuestro, muy de nuestra cultura y por supuesto, muy de Alama. Seguiremos atentos a más informaciones como esta en alama.com. Eso haremos. Nos despedimos por ahora. Ya estamos preparando la siguiente ronda de noticias aquí en Radio Alama en Internet, siempre con el buen hacer de Juan Cabezas ahí al mando del control. Hasta la próxima.